Sintonía Verdiózar y Retia, Sintonía 100.8 FM Jueves 1 de Julio del 2021 20 horas 4 minutos, 84 minutos de la tarde Y aquí comienza el programa EUSC, música como lo hacemos cada semana, como lo hacemos cada 7 días 60 minutos por delante para compartir contigo todo lo relacionado a la música local Todo lo relacionado a la música que se realiza en EUSC galería Programa Euskal Música Que también lo puedes volver a escuchar El fin de semana Tanto el sábado como el domingo En el mismo día del 100.8 De 21 a 22 horas De 9 a 10 de la noche Pero en repetición Y en cuanto concluye el programa del jueves lo subimos a las redes sociales Lo subimos a las páginas Que tenemos tanto en Facebook como en Twitter Música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 Además, como no, tenemos página en Instagram Euskal Música para que puedas ver, para que puedas visualizar las fotos con los grupos o solistas que pasan por aquí por Euskal Música a presentar sus trabajos discográficos. El último hasta la fecha ha sido la formación de Nazarroa Burutik para presentarnos su primer trabajo que lanzaron el año pasado por estas fechas. Edición de Jueves 1 de Julio en directo. Edición de Sábado 3, Domingo 4 de Julio en repetición. 60 minutos por delante. 60 minutos con Cates, composta Coleccionista o, por ejemplo, con Estándar. Disfrutando, por supuesto, la buena música que se realiza en Euskal Herria. De 20 a 21 horas en directo, de 21 a 22 horas en repetición. ...aquí en el 100.8 en Berriozar y Ratia. Y comenzamos esta nueva edición, la primera edición del mes de julio y lo vamos a hacer... Con Iker Laurova, ya que un año después de la publicación de Negua en 2019, Iker Laurova regresaba al panorama musical con Udabe Ria en 2020, el tercer disco de su serie dedicada a las cuatro estaciones. En este caso, el músico Donostierra dice haber facturado el trabajo más luminoso de su carrera. Udabe Ria incluye melodías alegres e ingeniosas letras. El disco oscila entre el pop y el rock. En Udabe Ria, Iker Laurova ha vuelto a contar con intereses Intérpretes de alto nivel, entre quienes destaca Leide Verasaluz y a la voz, Olaya Insierte a la voz, Josué Erbite a la batería, Nerea Alberti vi al violín y a la viola, Xavier Zaberi al violín y a la viola, Urbil Artola al dobro y Garasi Esnaola al acordeón. Sigue, lo dicho su serie dedicada a las cuatro estaciones y este es el tercer disco el álbum titulado Udabe Ria del textremo los temas Astiro y Ain Lurrún con él, con Iker Lauroba comenzamos una nueva edición del programa Euskal Música Música Albamen tu ya casulatua Soros vendi que si ratian Y dotea estaba en la Goroidiloa aresietan Eta onutxilur tiskalgarrian Egu rezko gurpil zarrauek Kostatadoaz harrizko galtza nonzea. Yo astiro Ya mira lugar Un corazón sangrando Yo sé que si o Me dices ay tu dangro La estima da un do ayotar De mucho Eta lezko ara musaretan Beraiena o txerlaztuekin Operare marmol Qué su tu mi a tornar har elo qua ver veces tu tú viornarte a Airea eta airea, mire neo ustera nokoa, esken iztartea. Zor egatik Zor egana Zer uraino luzatzen Eta zu es que su luminoso sel laญิงesa roe mai da vuelta ruz sin deseo por irobrear el caraburtu grandeza estás a су аню incluidos en este tercer disco de la serie dedicada a las cuatro estaciones que comenzó en 2019 Iker la Europa. ahí está los temas ácido y ainur run del álbumría y deker la Europa nos amos Con la formación de cates que nos llegan desde leiza esta banda que acaban de publicar su tercer trabajo de estudio, argis y Lunchen, debutaron en 2016 con Miggy Itzuak y un año más tarde, en 2017, editaron Sign, una banda compuesta por Markel Barriola y Unai Urquiola Las Voces, Mikkel Sagastibelcha y Manex Moreno Las Guitarras, Julen Ceballos Albajo y Oinats Marías correna Alba a la batería. Tercer trabajo discográfico para esta formación del norte de Nafarroa, para esta formación de Leiza Cates, del álbum Argis y Lunchen te extraemos los temas Gutuna y Taupadaka En tercer trabajo discográfico para esta formación de Leiza para Cates. Ahí estaban sonando dos de los temas del álbum El tema Gutuna y Taupadak Y ahora nos vamos con el señor Xavi Solano Que ya publicó Ereño 2, primer álbum Que lanzó en solitario musicalmente El nuevo trabajo tiene más tintes rockeros que aquel trabajo y ha confesado, pero ha remarcado, que es totalmente folk, hablando de este álbum que tengo en mis manos llamado Bee. En la primera parte del disco hay 13 temas, nuevos compuestos por el mismo solano, y la segunda, en cambio, ha reunido algunas versiones que ha hecho en todos estos años que llevan en la música. El primer trabajo lo ha producido Mark Tassousa Valencia, y el segundo trabajo, el de versiones, lo ha producido Aritz Arregui en Usurbin. Nos quedamos con el primero de los dos discos, El álbum compuesto por eh, 13 temas, compuesto por Xavi Solano, y nos quedamos con los temas Eury Artean con la colaboración de Maren, y el tema Ilargi Gaveko Gawaka. un baten egun neuritsua azaroan gogoratzen du nola e nintzen kalean zure esperoan lehen alia izango baiz bezala Etahaustoak gauzi ziren neuri artean Etahaustoak gauzi ziren artean. Zunpizka babaino hendean behar Bezarkadak Enengoela bakarriakina hendean Zure ondoan Haina hendea aurrera eta atzera Eta ostoak jauz izien euri hartien Eta ostoak jauz izien euri hartien Askatasunaren Iuriten buzti nahi, God. Eta ustoak jausiesiren euri artean Eta ustoak jausiesiren euri artean Azkata zonarean, egita muzti nahi nuker, whole Lpi Solano, con este nuevo trabajo de estudio Vi un álbum repartido en dos CDs El primero, 13 temas eh, Compuestos por el mismo Solano Y en la segunda, ha reunido Versiones que ha hecho en todos estos años Nosotros nos hemos quedado con el primer Trabajo y de él te hemos, te hemos Extraído los temas Eury Artean Con la colaboración de Maren Y de la música de Xavi Solano nos vamos con Postal Collectionistak, que cerca de cumplir dos años, desde que en 2019 publicaran Asken Gawa Irian, el grupo Tolosarra presenta su segundo trabajo, Bytex. Bagoy Utsak Ha pasado el tiempo Y al grupo Se le nota El local Y los conciertos Haber realizado Los arreglos juntos En definitiva Con la idea De los viajes Siempre presentes Los trenes Han obsesionado A Íñigo Asensio En el proceso De creación De este segundo trabajo Un sonido Más crudo En ocasiones Como en el tema Ots Emocionalá Y en busca De un pop Más redondo En otros Como Hondo Nago La banda La componen Íñigo Asensio Anders Subillaga Juanjo Falcón Michel Longarón e Irene López el álbum Bagoy Utsak ellos son Postal el Coleccionistak y de este álbum te extraemos los temas Lecuak Lecu y Ondonago La que leku questiran le quertan So che tu da vinca Patris Susan Mi si sacche guarde an mala varean I tuli conai sulen agunene passarà La que la que questiran le quertan Ignor che tu sus rideri botazan lurrean Abudos vinduen e tant che to riem lekuko diran leku ez diren lekuak. Ta gero uarekin, ez inkola astuta, bazoa zurruti. Egun amaik abetan, ez zara nirekin, hametxan zaindari. Lekuak leku ez diren lekuetan zara, eta inork esperantzak aldua padauka. Bistu di tuste chiara i ciaar di a le cue leku recue sian le cue tanzara, da ta tempo am mancio i caroo zandada. Laiscere il dutto saiigu pura averlle. leku ez diren lekuetan bizitzak doaz ara eta hona eten gabe lehoaren kontra jarriko duzu burua lurrunek busiko dizula izter horpegia dakaroarekin ezin jolastuta bazo azurruti egun amaik abetan Ti den le cuetam zara pe york spera un cagaldua badauca Bisturi tu stejala e ci sarghi ecle quando e come stin le cuetam zara da tempo ramancio i caro sembra laister el duco saigo una berria e cuae e cuetam klik uka zerbait ura edik falta mota zensa jutu lue diteko hasbali kafe datek badare da zakada gaberio amar hori jo i jo naren bare otzia du gune kachamba urunen gattul, Epenñuye mi esa di begira lavin, Katu ekin hura tobu katzke beja. Ahora Berriozar y Ratia en tu móvil y tablet Descarga la app Radio FM que encontrarás en Apple Store para iPhone y Google Play para Android Entra en emisoras locales y busca Navarra Y ahí con todas las emisoras encontrarás Berriozar y Ratia Berriozar y Ratia más cerca de ti, ahora en tu móvil y tablet Berriozar tablet Sigues en la sintonía de Berriozario y Ratia, sigues en el 100.8, en este jueves 1 de julio en directo, sábado 3, domingo 4 de julio en repetición en una edición del programa Euskal Música en directo los jueves, de 20 a 21 horas, en repetición de 21 a 22 horas. ¡Nos vemos! ...con ella, nos vamos con Natalie, ya que se dice que una de las consecuencias de viajar es que uno se conoce más a sí mismo. Después de haber vivido por dos años en Estados Unidos, al igual que el pájaro que abandonas unido, por primera vez y descubre la realidad... ...Natalie te sumergirá en un mar de sentimientos semejantes. El disco Garena se grabó en Galate Studios... Y en el mismo contaron con la colaboración de varios músicos Juancho a la cama, Luquen Arcarazzo y Andoni García Machain y Kaki Arcarazzo Las canciones pertenecen a, a distintos estilos Funk, pop, rock, country y se puede notar la influencia estadounidense Nathalie con este álbum titulado Garena del escuchamos los temas y Chuck y Berris Música de la cerbaita la grupo de la esperoa Mirachanaru escuartean aunque era tuponano uniden en sinen askurak Isilik daude kalea horruka barrenak Ostrukaren postura eta moztuta antenak Atzokoak ez tu balio behar dugaur denak Biara munik ez tu betiak ea dautenak Isilik daude kaleak ta espaloia kutsik Ez tet terapia behar zaitu zutik Itzen asko giteue baino san oso dutxik Basa mordutik an kutsik hey, hey, hey, hey, hey, hey, Yeah, too. Yeah. No la iees no la por tu Nathalie Garena, ahí estaban sonando dos de los temas y Chuck y Iberris y de la música de natalie que nos vamos a ir con la formación Etchanda un grupo formado por cuatro jóvenes de aldea en el verano del 2015, grupo compuesto por John, Mikkel, Unai y Aitor impulsados por sus pasiones musicales. Durante estos años han pasado de tocar versiones a componer sus propias canciones, queriendo así encontrar su melodía y carácter propio. En septiembre del 2018 grabaron su primera maqueta, está Banda, compuesta por tres canciones en el Gatteche de Anueta. Más tarde, en diciembre del 2018, entraron en el estudio de Bomborenea a grabar su primer disco bajo la dirección de Carlos Osinaga, Errua Norenada. Es el título de este proyecto completado por seis canciones. Dos de ellas son estas, Divertchitatea y Errua Norenada. Música Estaba sonando la música de esta formación La música de stand con ese álbum Errua Norenada, ahí estaban dos de los temas El tema Diversitatea y el tema Que da título al álbum Errua Norenada, como has comprobado han dado ya Las señales horarias, así que ya Ponemos el punto y final a esta Nueva edición del programa Euskal Música La edición de jueves 1 de julio en directo Sábado 3, domingo 4 de julio En repetición, dentro de 7 días Volvemos para compartir contigo Todo lo relacionado a la música local A la música que se realiza En Euskal Herria Como los años anteriores Teníamos que haber concluido la temporada Pero pues como hemos tenido unos meses En los cuales nos hemos tomado Un pequeño respiro debido a los problemas Que hemos eh, tenido en la emisión Pues No, hemos dicho, vamos a Seguir compartiendo, por supuesto Jueves tras jueves, todo lo relacionado A la música local y estaremos contigo Hasta el último jueves del mes de julio Así que te quedan todos este mes Para disfrutar de más música local Los jueves de 8 a 9 Los fines de semana, de 9 a 10 En repetición, así que nada, volvemos el próximo Jueves, volvemos el próximo fin de semana Para compartir contigo Todo lo relacionado a la música local A la música que se realiza en Euskal Herria Hasta la semana que viene, saludos